...tiene que ver con lo que estamos metiendo todos los días en nuestra agenda y que tiene que ver con las violencias y con las estigmatizaciones y demás que están tan entrelazadas este, con la vida política de cada uno, de cada una y de cada una de nosotras, este, es que hoy estamos recibiendo la a Mica Valderrey que es parte de este proyecto de Extensión Universitaria Diálogos sobre Violencia Política. Buenas tardes Mica, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Sí? Muchas gracias por el Por la presentación, tal cual como lo dijiste, nuestro proyecto se llama Diálogo sobre Violencia Política. Sin mujeres no hay democracia. Esa es la, la denominación que hemos consensuado con las compañeras que hemos impulsado esta propuesta en la, en la Universidad de La Pampa. Mika, primero que nada, bueno, eh, déjame insistir, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo, <risa> sobre todo para pensar y entender a quienes no somos partes del, del mundo de la educación terciaria, del mundo de la universidad, cómo es que se labura en un ámbito que suele estar este, separado por, por distintos ambientes. Pero hay algo que nos llama la atención del PU, del Proyecto de Extensión Universitaria sobre la Violencia Política, que es que están convocando a personas de, de, de la comunidad, pero de, de distintas disciplinas y claustros. ¿Eso es, ¿Esto es así, Mica? Eso es tal cual, eh, justamente los proyectos de extensión lo que eh, buscan es vincular a la universidad con la comunidad, entendiendo que eh, la universidad en territorio, fuera de, del aula, eh, genera conocimientos incluso mucho más ricos eh, y participativos de lo, que, de lo que se puede generar en el aula. Entonces nos parece sumamente interesante incluso bueno, proponer esto, que, que es una problemática eh, social que tenemos las mujeres en términos de ciudadanía activa no no solamente de participación sino de representación eh, política de representación política estamos hablando de la, el pleno ejercicio de nuestros derechos si se quiere pero cuando lo digo yo suena de una manera Mica cuando lo dice una mujer suena de otra ¿por qué <risa> Y bueno, eh, ciertamente en nuestro país, eh, como ustedes sabrán, eh, el acceso a los derechos políticos de las mujeres se hizo tardar mucho más que el de los varones, ¿no? que en 1912 con la ley San Peña sancionada, en el 1916 ya pudieron votar, las mujeres nos tardamos un poco más, hasta el 47, eh, y bueno, luego eh, se... Eh, avisoró que justamente esa herramienta no era eh, suficiente para, para la participación femenina de representación, se sancionó la ley de cupo femenino y actualmente tenemos la ley de paridad. Sin embargo, en la práctica aún siguen subsistiendo barreras, eh, eh, que bueno que que, que tienen connotaciones de, de violencias múltiples que sufrimos las mujeres que, que participamos no solamente en partidos políticos sino también en sindicatos bueno cualquier tipo de de, de organización eh, en términos políticos y justamente nosotros queremos visibilizar esto y, y mostrarlo y que las mujeres estamos comprometidas y activas eh, en este sentido. Lo más rico del proyecto que vos mencionás, eh, sin mujeres no hay democracia, es que es un proyecto que está conformado por... Eh, Justamente, mujeres de diferentes partidos políticos, eh, mujeres sindicalistas, eh, mujeres comprometidas ¿no? con, la, con la vida social y democrática de, de, de la localidad, de la provincia. Eh, y justamente bueno, queremos mostrarles que aquí estamos, que no, es que, que no es que no estamos, sino que no nos sacaron las fotos. ¿no? Definitivamente, Mica. La verdad es que, claro, entendemos de lo fundamental de la participación a esta altura de la democracia. Hoy hablábamos a la pasada de que el año que viene cumplimos 40 años de una democracia a la que le deseamos mucha más saludable, mucha más vida por delante, pero que la alimentamos todos los días con nuestros propios protagonismos, digo, en pie de ser un ciudadano en esta conversación, y de que nuestros derechos nos permiten ejercer justamente, por ejemplo, la libertad de expresión y de participación, no solo religiosa, sino también política. Ahora bien, en los últimos años, Mica, el feminismo, por ponerlo en, en pocas palabras, ha dado una lección histórica de participación y protagonismo y también ha conseguido modificar la realidad de la sociedad en cada rincón de la Argentina. ¿Por qué no entender entonces que la participación política es una herramienta fundamental para que mañana no más nos empecemos a sentir en una sociedad mejor. En el caso de la provincia de La Pampa, Mica, lo que van a estar estudiando y conversando es lo que se ha reflejado, me parece, en todos los espacios políticos donde grupos de mujeres están pidiendo muchas veces la voz o levantando directamente la voz y exigiendo un lugar y un respeto a lo que tiene el sector para aportar. Eh, ¿Cuáles son las particularidades de la conversación que hizo falta para que surgiera el proyecto de extensión, Mica. Bien, justamente eh, dos cosas. Bueno, primero, eh, lo que vos decís es muy real, es eh, que tenemos una democracia absolutamente joven y que queda mucho camino por recorrer, y en eso estamos. Por el otro, bueno, lo, el movimiento feminista, que como, como movimiento eh, no, eh, no distingue ni de clase social, ni de formación en términos académicos, ¿no? Eh, somos todas las mujeres... Eh, juntas eh, mostrando, visibilizando realidades, violencias que se han naturalizado eh, y me parece que lo más rico de este, de este proyecto es que creo que las mujeres pampeanas estamos mostrando, estamos ejemplificando a la sociedad que todas las mujeres, no importa de qué partido provengamos, no importa cuál sea eh, nuestra formación particular, no importa si participamos en un sindicato, en una cooperadora o en un club de barrio, todas juntas, todas juntas eh, este término de la sororidad, nos abrazamos y mostramos socialmente que se puede dialogar horizontalmente, que se puede debatir, que se puede eh, llevar a la mesa discusiones eh, para justamente erradicar las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres, que la política es una más y es la última que se ha incorporado a la ley 26485 de violencia contra las mujeres. Entonces, eh, bueno, es, esa parte de, de, de todas juntas, no importa de dónde venimos, eh, poder dialogar me parece que es, es la, lo que enriquece absolutamente Absolutamente este proyecto. Eh, ¿Y hay, Mica también algún orden de prioridades digo, o de valores en cuanto a eh, poner eh, una, alguna violencia, alguna de las varias que tienen que enfrentar y que sufren las mujeres en nuestra sociedad? ¿Alguna violencia es, es más importante que la otra? Digo porque estamos hablando de violencia simbólica... Violencia también a través de herramientas que son partidarias, son violencias económicas para personas que quieren trabajar en política y desarrollarse. Eh, hay violencia explícita, violencia verbal. Hay, este, es muy dura la realidad dentro de lo que eh, es el, el los parámetros de los viejos partidos políticos, Mica. Exactamente. Yo no considero, más allá que hay violencias mucho más extremas que otras, por supuesto, eso no lo vamos a poner en duda, pero no considero que sea correcto categorizar y decir, bueno, eh, la violencia económica es más o menos importante que la violencia política. Todos los tipos de violencia, lo que... Eh, hacen es impactar directamente en el ejercicio de los derechos y en términos constitucionales y convencionales todos los derechos humanos tienen la misma categoría e importancia. Esta es una más de las violencias y que como no se ha trabajado, lo no sé si no se ha trabajado, no se ha trabajado en términos comunitarios no eh, sobre esto, eh, sí hay muchos trabajos de investigación al respecto y hay, hay trabajos muy ricos, eh, pero no en términos comunitarios de otorgarle a la voz a personas que muchas veces en su anonimato han aportado muchísimo. A la, a la construcción de la ciudadanía eh, femenina eh, activa en la provincia de La Pampa. Me parece que esa es la, la cuestión más importante. Me parece que no, ni, eh, recalco, hay violencias más extremas, por supuesto, pero en términos eh, de ejercicio de la ciudadanía, todo, por su, una violencia impacta sobre la otra y la agrava. Eh, pero no por ello tenemos que, que establecer una pirámide de relevancia, entiendo yo. Muy bien, muy bien. Está perfecto porque además también eh, cualquier violencia, cualquier... Este, cualquier... Eh, imposibilitar el, el acceso al pleno ejercicio de la vida política de una mujer eh, por supuesto va a repercutir en la calidad de nuestras instituciones en la calidad de nuestra, de nuestra propia vida política, Mica es fácil, fácil de ver que en este sentido, todas todes, todos tenemos algo para aportar y también derechos eh, a ser escuchados eh, la, pa, la, la, la próxima reunión, no sé si es la primera actividad, Bien. este pero la van a estar realizando este, este sábado que viene a las 4 de la tarde. Contanos eh, cuáles son las particularidades de este encuentro, Mica, por favor. Bueno. En este encuentro, que como bien decís, es el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde, en Raúl Bedías al 3100, esquina Callaqueo, es una unidad básica de la, de, del barrio Zona Norte, eh, que, que vamos a ir haciendo los encuentros en, distintas, en distintos lugares. En esta oportunidad hemos elegido una unidad básica. Eh, tiene como, como consigna, digamos, la participación y representación de las mujeres en la política pampeana. Eh, y nos van a estar acompañando, bueno, eh, Susana Sánchez, que fue convencional constituyente en 1994, ya estuvo en la redacción de la, de la reforma constitucional, fue la única mujer del radicalismo en estar en la, en la constituyente. Va a estar Silvia Gallego, que fue senadora nacional por la provincia de La Pampa del 2003 a... 2009, que ya eh, fue una gran impulsora y defensora de, de la ley de cupo femenino y va a estar Sabrina Ortiz ella eh, participa, es sindicalista en el sindicato de pasteleros y pasteleras, eh, así que bueno, hay una, una gran variedad ahí para, para conversar, intercambiar, dialogar y por qué no empezar a fijar los, los lineamientos de, de una agenda en términos propositivos, eh, justamente para morigerar y luego, por, eh, ojalá, erradicar eh, todo tipo de barreras eh, que tenemos las mujeres que queremos participar. Muy bien. De aquí en adelante, Mica, se abre en un abanico de temas uh -huh. que estaría interesantísimo tocar contigo por las particularidades de nuestro país y del momento que atravesamos, digo, todes como ciudadanos pero además también las instituciones que se están viendo sometidas. Escuchamos el crujir del Poder Judicial frente a la obligatoriedad de una ley como la Micaela y demás. Hay mucho, mucho por mejorar y mucho por conquistar y está sumamente interesante, suena muy, muy serio esto de convocar de, de distintos colores políticos y de distintos protagonismos a mujeres que puedan sentarse en un mismo espacio y reflexionarnos en la cara, Mica, acerca de la violencia política y la violencia política direccionada a las mujeres. Les agradecemos por la, por, la, por la seriedad que parece que tiene este proyecto de extensión universitaria, que seguramente no va a ser uno más. Bueno, muchas gracias y reiterar que es abierto a la comunidad, así que todas las personas que, que quieran... Acompañarnos, reitero, es en, en la calle Raúl Bebías, esquina Callaqueo, eh, al 3100. Eh, los esperamos, las esperamos y bueno, todo lo que podamos enriquecer, me parece colectivamente, es eh, suma, sobre todo para fortalecer la, la política pampeana que nunca eh, está de más y menos poner a las mujeres en la agenda, revalorizarnos. Muchas gracias, Mica, que tengas muy buena no. jornada. A ustedes, muchísimas gracias por, por el llamado. Gracias.